Bien, no nos hemos acordado mucho de ti esta semana para bien espero porque siempre este eres un referente que nos va avisando este, uh -huh. la, la, las curvas los repechos y las bajadas que podemos ir encontrando uh -huh. en el tema de la economía uh -huh. sí. pero este no nos dijiste que el petróleo iba a estar regalado de barato y nos quedamos sin poder comprar. Bueno, eh, cuando estuve ahí hace un mes más o menos, sí. este, que parece que fue hace un par de décadas, ¿verdad?, con todo lo que ha pasado. La verdad. Me acuerdo la verdad. Bueno, me acuerdo que Ricardo me preguntó si había algún método para ser rico y bueno, el lunes teníamos el método Jorge. había que comprar un par de millones de, de barriles de petróleo, los tenemos en el fondo de casa y con eso nos quedábamos con unos 20 millones de dólares seguro. nos complicamos con Jorge porque teníamos la plata pero no los barriles, no sabemos cómo funciona eso <risa> ahí Ricardo lo único que previsabas era la cuenta para la que te giraran después los barriles los tiramos al fondo del mar de menos no hay problema pero bueno, desaprovechamos esa oportunidad verdad seguro, seguro que sí <risa> Tú sabes que este es la primera vez en mi vida que veo una situación similar este uh -huh. cómo están cambiando las cosas es eh, de claro. hecho cada vez que damos clases de, de microeconomía de, yo soy docente de esa materia eh, al comienzo siempre este le decimos a los muchachos cuando ustedes les da un precio negativo hagan bien las cuentas porque se ve que le erraron en alguna alguna ecuación estaba vuelta mal uh -huh. sin embargo el lunes vimos eso un precio negativo o sea que Si que alguien quería adquirir algún barril de petróleo, le pagaban dinero para que se lo lleve, para que lo retire. Algo parecido a cuando uno tiene basura o oh, escombros claro. y le paga a alguien para que se lo lleve. Bueno, este eso se entiende porque es un mal, ¿verdad? O sea, es algo que nos está molestando, eso es lógico. Ahora, que un barril de petróleo esté costando menos 22 dólares que llegó a, costa, a, a valer eso, Eh, es algo inédito en la historia económica mundial, nunca se había visto algo parecido y tuvo una explicación concreta que después se revirtió, ya este ayer ya estaba cotizando alrededor de 13$, dólares que sigue siendo un precio muy ba muy barato, ¿verdad? Muy bajo, este para entendiendo el historial que hemos tenido, de hecho en enero el petróleo, el barril de West Texas estaba a 62, 63$ dólares el barril. Eh, pero efectivamente el lunes Adquirió un valor negativo Tuvo una explicación La explicación concreta es El desequilibrio enorme que hay Entre oferta y demanda en este momento O sea, hay una hay un exceso de oferta claro Brutal exceso de oferta La gente dejó de consumir y, combustible Del día a la noche Ahí está, y al mismo tiempo Tal como tú lo dices, Jorge Hay una caída brutal de la demanda sí. Un combo perfecto, explosivo ¿eh? Para... ...tener una referencia en marzo, se dice que ANCAP... ...facturó la mitad de lo que facturó en marzo del año pasado... ...en Argentina, por ejemplo, el dato este sí es oficial... Eh, ...las eh, distribuidoras de combustibles... ...facturaron un 80% menos que el año pasado... ...en el mes de marzo, cuando en realidad... ...no todo el mes de marzo fue afectado este por la, el parate eh, económico... ...porque en, en todos los casos... Eh, surgió este lío a partir de la mitad, o sea que se espera un abril y un mayo bastante crudo para los los que venden combustible, verdad y los que procesan combustible, caso ANCAP Uruguay, caso en eh, Argentina son este, YPF, Shell, este, Repsol, en fin, todos los productores y distribuidores de combustible. Surge la pregunta, porque a mí varios ya me han preguntado, Si es de esperar que baje el precio del combustible en nuestro país, a ver si están pagando para retira, retirar petróleo, alguien me preguntó, y bueno, entonces cuando uno vaya a la estación de nafta, ¿le van a pagar para llenar el tanque? Bueno, acá está la mala noticia. La mala noticia es que no. Por dos motivos, fundamentalmente. El primero de ellos es que el costo del petróleo, esto ya lo hemos hablado otras veces, pero ahora es más evidente todavía, El costo del petróleo sobre el precio de la nafta, la nafta anda en 50 y pico de pesos el litro aproximadamente, más o menos el costo del petróleo anda en 10, 12, 15 dólares, dependiendo de qué tipo de combustible sea. Eh, quiere decir que el resto no está vinculado al combustible en sí, al petróleo, al barril de petróleo. A mí me podrá decir, bueno, pero por lo menos va a bajar 10, 12 pesos, entonces, tampoco. Eh, porque el segundo motivo por el cual no va a bajar, y acá el presidente de la República cometió un desliz cuando habló este tema, hay que tener mucho cuidado porque es tan volátil todo el mundo económico hoy que mejor callar que opinar. Y si recuerdan cuando hablaron de la suba de las tarifas, que también parece que fue hace un par de décadas, y en realidad fue antes, una semana antes de que arrancara todo el lío este del coronavirus, Cuando hablaron del ajuste de las tarifas, el presidente dijo que no iba a ajustar ANCAP, o sea, no iba a ajustar la nafta porque se estaban eh realizando eh, caídas importantes, un movimiento es importante del precio. Y agregó una frase que fue bastante infeliz a esta altura del partido, dijo que felizmente tenemos muy buenos técnicos que adquirieron combustible, o sea, petróleo a muy bajo precio y eso hace que estemos revisando nuestra postura original de subir el el precio de la nafta. Bueno, esos buenos técnicos se ve que no, no previeron en absoluto esto que está pasando en este momento y se compró por parte de ANCAP ya a un precio muy superior a lo que estamos viendo esta semana y por consiguiente ANCAP no va a comprar más combustible hasta bastantes, unos cuantos meses para adelante, ya tiene el stock de más que cubierto para los próximos meses y a su vez se refuerza con lo que tú comentabas, que hay muy poca demanda y por consiguiente las ventas este eh, más que menos que cubren lo que anteriormente se generaba en el proceso de refinado y por consiguiente tiene muchos meses de stock lo cual implica que no tiene forma de comprar situación en la que se encuentran buenas parte de eh, los eh, refinadores de, de todo el mundo ¿verdad? ¿Pero ¿por qué no, tiene, por qué no mil... tiene forma de comprar porque ya está hiperestoqueado. Ah. Está súper no, estoqueado no tiene, no, tiene no, tiene espacio, no tiene espacio, para estocar. Ahí está, o sea, termina teniendo más costos de almacenamiento eh, por tantos meses de stock que que lo que podría ahorrar con el con la compra de este precio este actual. Fíjate Jorge que otros proveedor otros este consumidores, otros refinadores internacionales lo que están haciendo es alquilar eh, o sea el petróleo sale de de la del bombeo eh, y no es que se ponen barriles el tema barril quedó de la época de, sí, <ríe> de sí, viejo Rockefeller ¿Eh? hoy en día este es ese este se pone eh, a granel en grandes tanques y esos eh, barcos tanques los transportan de un lado al otro bueno hay muchos refinadores que lo que están haciendo es alquilan los tanques y los dejan parados en el puerto. Eso se llama contango, es una situación este, muy poco muy atípica y ahora el problema es que sube fuertemente el alquiler por día de esos tanques que antes demoraban 30, 40 días entre un puerto y el destino y hoy están parados un mes, dos meses en el en el puerto. Ese es el gran costo que hay que hace que muy pocos puedan aprovechar esta oportunidad. Bueno, ANCAP es uno de ellos, no tiene forma de aprovechar esta situación por estos dos motivos. En primer lugar, porque no no es eh, el 100% del costo del, del combustible, el precio que estamos pagando nosotros, el petróleo. Y en segundo lugar, porque ya tiene está súper estoqueado. Lo compró a un precio mucho más barato que lo que se compraba el año pasado, pero casi tres veces más o mucho más, si consideramos los lunes, Eh, los precios de los últimos días. Los que sí se pueden llegar a favorecer son aquellos que compran muy en corto. Caso, por ejemplo, Chile, ¿sí? Que ya se está viendo en este momento una caída importante de el precio que ellos le llaman la bencina, ¿verdad? O sea, el precio del, de la nafta en la boca de surtidor. Así que eh, en el medio de toda esta locura, Jorge, una anécdota, nunca más creo vamos a ver que el petróleo vaya a tener un valor negativo y Ricardo y tú se perdieron la oportunidad de ser millonarios ser lunes. Si hubiéramos tenido un fondo un poquito más grande o una estancia hubiéramos alquilado y capaz que ahí sí, nos hubiese sí. servido. Pero bueno, creo que esta oportunidad no se va a repetir. Bien, y este este precio de, de, del petróleo, en en términos generales, en la economía, ¿cómo sí. cómo se va a reflejar? Porque en definitiva se supone que hay muchos precios que están fijados en base, entre otras cosas, a un precio una participación sí. preponderante del combustible. ¿Puede esto sí. llevar también a, a, a algo que no muy habitualmente se da? ¿Que varios sí. productos eh, eh, pierdan valor también en el mercado? Exactamente. Estamos entrando a un proceso raro, porque sí. nosotros siempre estamos acostumbrados a los precios que suben. Sí. Estamos acostumbrados a procesos inflacionarios. Ustedes, nosotros, todos los que estamos aquí son, somos de una época inflacionaria. O sea, siempre, nunca hemos visto precios a la baja. Claro. Eso es Eso se llama deflación, sí. y estamos entrando a un proceso de deflacionario eh, serio, proceso que existió en el pasado, en la década de 1930. Esto lo tienen claro los bancos centrales del mundo, y están tratando de evitarlo, porque a uno le puede parecer eh, positivo que los precios estén bajando. Pero, si lo razonamos un poquito a fondo, nos daremos cuenta que es creo que es peor todavía que la inflación, porque implicaría que, por ejemplo, el comerciante cuando compra algo sabe que cuando eh, lo venda va a valer menos que antes y por consiguiente está, estaría comprando siempre a pérdida, por ejemplo. para claro, poner lo, un dinero, lo, lo compra a 100 y el mercado lo tiene a los pocos días lo tiene a 80. Exactamente, entonces estaría jugando a pérdida en todos los ejercicios y eso es inviable. Nada más no estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a que suba, pero no a que baje. ¿Qué, qué tipos de productos ¿Eh? podrían ser, por ejemplo, para para ilustrar a los oyentes? Y mira, en este momento los derivados del petróleo, por ejemplo los plásticos, ah. y todos los productos industriales que utilicen este petróleo, uh -huh. este en este momento eh, tienen una presión a la baja muy fuerte. Claro. Y si a eso le sumas que hay una caída en de la demanda de prácticamente todo, ¿eh? por ejemplo, pasajes de avión prácticamente están a precios casi son negativos porque nadie puede utilizarlo, todo lo que implica utilización de combustible hay una presión fuerte a la baja en los precios y es probable que el combo con la caída de los ingresos que hay a nivel mundial, es un fenómeno mundial este, nos esté llevando un proceso este deflacionario que repito, los bancos centrales del mundo ya lo han avistado y hace 15 o 20 días que están haciendo política super expansiva como nunca se vio en la historia para tratar de que esto no ocurra. Te, te planteo para la semana que viene si es posible que hablemos un poquito del futuro de las empresas de aviación porque con todo esto sí. que está sucediendo entre que sí. el, el, el, el, el precio del petróleo baja y los combustibles bajan que era uno de los grandes argumentos que tenían las empresas aéreas también para cobrar caro los pasajes no el costo de Exacto. el costo del sí. combustible pero a su vez también lo que va a significar la, la baja en la demanda la gente a mí me sí. parece que va a demorar mucho tiempo en volver a la normalidad de lo que tiene que ver con con el uso de las empresas aéreas para trasladarse un lugar al otro. Me da la impresión, capaz ¿Sí? que me equivoco, ¿no? Sí. Comparto, Jorge. Acá Comparto, hay una reestructura del comportamiento de la economía en ese sentido y me parece que ¿Sí? las empresas de aviación, además, pienso también que vamos estamos frente a la posibilidad de, un, de la desaparición de muchísimas empresas de aviación. Me da la impresión, sí. ¿no?, con esta realidad. sí. Comparto este completamente ese razonamiento, están heridas de muerte graves, ¿verdad? Ah, Efectivamente. Sí, sí. Y, y de... bueno, y todo el tema también de la desocupación que va a generar, ¿no? Que hoy temprano lo hablamos con con Ricardo que a mí me preocupa también todo esto del teletrabajo como como experiencia de, de emergencia a nivel de, de empresas públicas y privadas que cuando este se vean los resultados y son positivos, más de uno creo que va va a repensar el hecho de, de llenar sus locales comerciales sus empresas de, de, de gente y va a ver con buenos ojos que cada uno se quede en su casita y no venga, ¿no? Porque sí, eso también eh, a cualquier empresa eh, está... le genera ahorros de todo tipo, de agua, de luz, claro. de papel higiénico, de, de, de trabajo, de, de insumos, de, de oficina, de lo que sea, ¿no? Efectivamente, y este está también en la carpeta eso, Vamos a tener cambios muy profundos en la economía mundial. Efectivamente, ahí tienes... Tú nombraste dos, hay, hay algunos otros más, pero efectivamente esos dos que tú nombraste son evidentes. Del lado del desempleo, creo que entramos en una etapa de alto desempleo, de sí. reducción de costos, que todo va en la misma línea. Reduzco costos, reduzco precios, reducen ingresos. este Ese es el el... el el ciclo de estacionario del que te hablaba. Y todo va apuntando a ese lugar, ¿verdad? A esa, a esa forma de, de, de un futuro cercano que vamos a tener, porque esto va a ser ya el año que viene. Bueno, este Mauro, vamos a tener mucho paño para cortar con, con, con tu tema de la economía, me parece, durante mucho tiempo. ¿eh? Y parece que no, que sí. Mucho, <risa> que mucho por, paño para cortar. Noticias, ¿eh? no, no, sí, no, no, no nos va a dar nunca el tiempo para la cantidad de, de ejemplos y de y de actividades este comerciales empresariales sí. que que vamos a tener que ir analizando y bueno y no hemos hablado ni hemos mencionado todavía lo del turismo no bueno esa es otra de las de, la, de los sectores eh, productivos que más afectados van a estar sí efectivamente sí, sí. porque tú hablabas de la aviación bueno eh, la, la aviación el, el comercial el, el transporte de pasajeros está muy vinculado al turismo claro ¿eh? también van la misma mano verdad o sea en, en la misma vía El turismo va a ser uno de los sectores más afectados. Quizá de los que menos afectados puede ser la industria de la alimentación y de los más afectados son este los sectores de servicios más de lujo, podemos llamarlo de esa manera, más de eh, los vinculados al ocio, ¿verdad? Hablábamos con con Ricardo hace poquitos minutos, bueno, el, el todo lo que tiene que ver con el mundo de, de los cruceros. Eh, bueno, no eso va a estar fácil para es... subirse un crucero e irse 15 o 20 días por ahí, ¿no? insólitamente ese sector que que parecía algo pujante y que cada día crecía más también quedó muy herido ¿verdad? Sí. de la peor forma porque sí el, van a tener que hacer un esfuerzo de marketing enorme para tratar de bajar un poco la, las pérdidas que de, de clientes que que, que que van a tener verdad que, sí como tú dices el prejuicio que nos queda a todos con los con los cruceros este no tiene antecedentes tampoco. Y bueno, y nosotros saldremos, nosotros saldremos en el barrio acá, a los mil kilómetros a la redonda, a tratar de traer toda la mejor cantidad de gente posible, ¿no? Eh, sí, este, va a ser difícil también, Jorge, esta temporada ya se ha arrancado con picada desde sí, el vamos. Sí. No, no, por estoy hablando a mediano a eh, largo plazo, ¿no? Sí, más allá que, y ya que hablábamos siempre de algo positivo, nos salvamos por un pelito de la temporada anterior. Sí, ¿no? O sea, sí, esto arrancó sí, en marzo, sí. hubiera arrancado en enero y estábamos contando el cuento a esta sí, altura. Pero sí. pero a futuro, sin duda que el impacto... Va a haber que trabajar muchísimo con muchas ideas. Eh, hay una ventaja que tiene esta zona de acá, que es la residencia, es el, el proyecto que de Los Santos y, y Destino Punta del Este desarrolló en una época que fue muy inteligente y de mediano y largo plazo, que es el de la segunda residencia, Ajá. amortigua un poco el golpe. Porque el que tiene casa viene con o sin este prejuicio, ¿verdad? Seguro, seguro. Eh, pero, eh, de todas maneras, no es el 100% de los turistas que vienen, ni mucho más. Sí, está claro. Mauro, bueno, dis disculpa que, que abusamos un poco de, de tu tiempo y de tu aporte, pero te podrás imaginar que estamos acá, que no sabemos dónde vamos a colocar, ya los signos de interrogación también. Bueno, eh, la gente no sabe los este, refinadores no saben dónde colocar los Lo, barriles de petróleo, los silos de intercambio. <risas> <risas> Hasta la semana que viene. Gracias por todo, por Bueno, semana para todos, chao, gracias. Gracias. Frecuencia abierta.